Esto es House Electrónicamente perfecto. invitado DJ Sam Rock ¿eh? Electrónicamente perfecto, electrónicamente perfecto, emitiendo desde Islas Canarias para el mundo. Vacabundo radio.